Ustedes, como muchos, de seguro considera el libro de Apocalipsis como un misterio, un relato enigmático y aterrador de los tiempos del fin. Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah desmitifica este libro tan a menudo malentendido, ayudándonos a conocer mejor al autor, el apóstol Juan. De su nueva serie, Agentes del Apocalipsis, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, El Exilio. Quiero agradecerle por acompañarnos hoy y decirle de nuevo que esta es una serie de un tipo nuevo y diferente de lo que hemos hecho hasta aquí en Momento Decisivo. Hemos combinado algo de ficción con el relato real de las Escrituras. De hecho, Hemos hecho esto específicamente para ayudarle a entender que la verdad del apocalipsis no es algo misterioso ni está en algún rincón oscuro del mundo en algún momento en el futuro. Es un libro que es pertinente para el día de hoy. La manera en que presentamos esto es para ayudarle a entender cómo este libro puede encajar en cualquier cultura que vemos alrededor de nosotros en el mundo actual. Hemos empezado con un estudio del autor del libro. Hemos titulado a esta lección El exilio. A Juan, que estaba exiliado en la isla de Patmos, le fue dado el mensaje de Apocalipsis. El cómo sucedió todo eso se lo conté en la narración que le di ayer. Lo que a Juan se le dijo que escribiera es de lo que vamos a hablar hoy, al darle un vistazo general de este libro, a las cartas que se le dijo a Juan que escribiera a las iglesias y el mensaje que recibió respecto al futuro. Pasaremos a eso en un momento, pero primero, quiero recordarle que si todavía no lo ha hecho, Puede ordenar el libro, que ya está en español, Agentes del Apocalipsis. También tenemos a su disposición la guía de estudio para esta serie de mensajes, así como también el juego de discos compactos. Puede ordenarlo ahora mismo por teléfono o visitando el sitio web momentodecisivo.org y nosotros le contestaremos a la brevedad posible. Ahora, debemos volver al pasaje bíblico detrás de la narración del exilio. Esto es lo que Dios le dijo a Juan que escribiera. Este es el libro de Apocalipsis. la victoria última del Señor sobre Satanás y todas las fuerzas del mal. Fue escrito para hombres y mujeres que habían estado en problemas y tenía el propósito de ayudarles. ¿Alguno de ustedes está en problemas? ¿Alguno de ustedes está atravesando tiempos difíciles? ¿Alguno de ustedes está batallando con las cuestiones de la vida? Como saben, una de las cosas que la gente me pregunta todo el tiempo es, Pastor, ¿a dónde va todo esto? cuando piensan en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Como saben, nuestra cultura se ha erosionado más en nuestra vida que en cualquier tiempo antes de nosotros. En nuestra generación, la cultura que nos rodea se ha erosionado más que en todas las generaciones antes de nosotros. Estamos en una caída libre a la aniquilación, a menos que algo suceda. Y así, la cuestión es, ¿a dónde va todo esto? El libro de Apocalipsis nos dice, sabemos a dónde va todo esto. Dios está a cargo. Puede parecer como que en estos momentos estuviéramos en un caos, pero no permita que sea su única información. Cuando se lee el libro de Apocalipsis, como lo dice el comentarista Martin Lloyd-Jones, si entender el libro de Apocalipsis no ayuda a que te regocijes, estás mal entendiéndolo. Cuando usted ya tenga todo esto atrás, todavía habrá algunos sectores en que las cosas todavía son algo oscuras. Pero al persistir, es posible darnos cuenta lo que nos ha sido dado en este libro. Es el último libro de la Biblia, lo último que el Señor quería que supiéramos antes de que el libro sagrado se cierre. Y todo es acerca de a dónde va todo esto y lo que Dios tiene guardado para los que le aman. Así que, Quiero animarle con lo que entendemos de esto. En primer lugar, este libro es provechoso para aplicación personal. Juan no está interesado meramente en estimular la imaginación de sus lectores. Su objetivo era influir en sus vidas. Él quiere que vivan de manera diferente debido a lo que él escribió. De hecho, hallé he divertido compilar la frase que aparece en el libro siete veces y que se supone que debe ser una frase de aplicación. La frase es esta. El que tiene oído, oiga. 2, 7, 11, 17, 29, 36, 13, 22. Pero, ¿qué significa eso? Está en el libro vez tras vez. Juan está diciendo algo y luego al final dice, el que tiene oído para oír, que oiga. Nosotros lo traduciríamos de esta manera. Al que le toque el guante, que se lo ponga. Al que le quede el saco, que se lo ponga. ¿Verdad? En otras palabras, si esto se aplica a usted, póngalo en práctica en su vida. El libro de Apocalipsis no es simplemente unas cuantas profecías en cuanto al futuro. Está lleno de instrucción y estímulo para nosotros en el presente. Cuando leemos este libro, tiende a cambiar la forma en que vivimos. Debe gobernar nuestra conducta. Apocalipsis lo pone todo en perspectiva. Saben, a veces se observa alrededor hoy Y parece como si Satanás estuviera ganando todas las batallas. Y en efecto gana unas cuantas aquí y allá, ¿verdad? Él ganó unas cuantas la semana pasada, pero sabemos que la guerra ya ha sido ganada. Satanás está ganando unas cuantas escaramuzas, pero va a perder esta guerra. De hecho, ¿alguna vez se ha preguntado por qué hay tanta resistencia al estudio del libro de Apocalipsis? Les he preguntado a personas por todas partes, ¿alguna vez... ¿Ha estudiado este libro? Ay, pastor, no quiero tener nada que ver con ese libro. Nunca hablamos al respecto. ¿Por qué, a su modo de pensar, Satanás mantiene incluso a los hijos de Dios lejos de este libro? Pienso que en realidad su propósito es que nadie jamás lea este libro. Permítame darle un par de razones. Primero. Él ha alejado a miles de personas del libro de Apocalipsis porque no quiere que nadie lea un libro que dice que él será arrojado del cielo, encadenado en un abismo sin fondo por mil años y a la larga arrojado al lago de fuego donde va a ser atormentado día y noche para siempre jamás. Ese no es un mensaje que uno se alegraría de que se publicara en cuanto a uno, pero esa no es la única razón. Satanás tampoco tiene ganas de que leamos del triunfo último de su enemigo número uno, que es Jesucristo. Mientras más estudia el libro de Apocalipsis, más entiende por qué Satanás lucha tan encarnizadamente para mantener al pueblo de Dios alejado de este libro. Satanás no quiere que se sepa que este libro declara que aunque estemos atravesando tiempos difíciles, El Dios Todopoderoso sigue en su trono y Jesucristo sigue siendo el vencedor en toda situación de la vida. Satanás no quiere que sepamos eso. En segundo lugar, este libro es provechoso para la asamblea pública. La lectura y exhortaciones públicas eran una parte integral de las reuniones en la iglesia inicial. De hecho, ¿sabían ustedes que esas cartas de las que hablamos anteriormente fueron escritas a siete iglesias? Todas estas cartas se compilaron en un solo documento. Y así, cuando llegaron a Éfeso, Éfeso leyó las siete cartas. Y luego el documento fue de iglesia a iglesia y todas leyeron las siete. Así que todas las iglesias leyeron todas las cartas a todas las iglesias y las leyeron en público. En esos días, como aquella que nos imaginamos al principio de este mensaje, una gran parte del culto en la iglesia habría sido simplemente la lectura de las Escrituras. Nosotros... No hacemos eso tanto como solíamos hacerlo anteriormente en las iglesias, porque tenemos la escritura impresa ante nuestros ojos y la enseñamos. Pero la lectura de las escrituras era una parte muy poderosa en los cultos al principio y también es provechoso para expectativa profética. En el versículo 3 de Apocalipsis 1, el versículo termina con la frase, «El tiempo está cerca». Apocalipsis 20.10 dice, «El tiempo está cerca». Muchos han tomado esta frase y han dicho, pues bien, como ven, Jesús vuelve. Y de ahí se salen por la tangente y en realidad quieren predecir cuándo va a suceder. Tuvimos un individuo en la región donde vivimos hace unos años que le decía a todos que Jesús iba a volver en 1988 y no sucedió. Así que luego dijo que se había equivocado en los cálculos. Volvió a la carga y dijo que iba a suceder en 1994 y no sucedió. Luego, a la vuelta del siglo, y tampoco sucedió. Finalmente ya nadie lo escucha, y nos preguntamos por qué. La Biblia nos dice que nadie sabe cuándo va a tener lugar el retorno del Señor Jesucristo. Solo el Padre Celestial sabe eso. Ni siquiera Jesús tenía esa información cuando estaba en esta tierra. Los ángeles no lo saben. Y les aseguro que ningún predicador lo sabe. Si alguien dice que sabe cuándo Jesús va a volver, no deben prestarle atención. Si yo vengo a este púlpito la próxima semana y les digo, Jesús va a volver en el 2015, ustedes harían bien en no volver nunca más a oírme. Nunca. Deberían descartarme como alguien a quien ya no se debe escuchar porque yo sé algo. Nadie sabe cuándo va a tener lugar la venida de Cristo. Sabemos que el tiempo está cerca. Vemos las señales de que se acerca, pero nadie sabe ni el día ni la hora cuando Jesús volverá. Pero cuando la Biblia dice que el tiempo está cerca, todo lo que quiere decir es que la venida de Cristo es el próximo evento en el calendario profético. Que no hay nada más que deba suceder antes de eso. Que Él va a venir y ese es el próximo acontecimiento principal. Así que debemos esperar que Él vuelva. Y no tratar de predecir cuándo va a suceder. Y luego, noten, al continuar que el libro de Apocalipsis es un libro práctico. Pienso que Eso es una de las cosas más emocionantes del estudio de este libro. Este libro es práctico. Algunos de ustedes nunca han leído ni una sola página de este libro. En realidad nunca han tratado de entenderlo. Nunca han considerado la importancia del mismo. Y quiero animarles con algunos pensamientos acerca de esto. Es práctico. En 1903, un hombre llamado William Blackstone escribió un libro titulado Jesús viene, la esperanza de Dios para un mundo intranquilo. Eso fue en 1903. En este libro, el autor dedicó todo un capítulo a los beneficios prácticos del estudio de la profecía. Anota 40, 40 beneficios del estudio de la profecía. Ahora bien, no se alarme. No voy a darle los 40. Simplemente he seleccionado un par para dárselos. ¿Cuáles son las razones prácticas por las que se debe estudiar un libro como este y dedicar todo el esfuerzo y trabajo para hacer lo que estamos haciendo hoy, ponerlo en un libro? ¿Por qué deberíamos hacerlo? En primer lugar, el estudio de la profecía nos fortalece para vivir vidas productivas. ¿Cuántos saben que sí? Uno sabe con certeza a dónde se dirige algo y cómo va a terminar. ¿Eso afecta lo que sucede entre aquí y allá? Algunos piensan que sí. Se estudia la segunda venida de Cristo o la profecía. Entonces uno simplemente se va a sentar en una mecedora y decir: Pues bien, no sé cuándo eso va a suceder, Jesús vendrá algún día, él lo que regirá todo, así que no tenemos que hacer nada. Algo así como holgazanear. <ríe> si eso es lo que usted piensa respecto a esto, lo ha comprendido mal por completo. El más grande predicador profético que jamás ha caminado sobre esta tierra fue Jesucristo mismo y el más grande mensaje que jamás dio sobre la profecía fue el sermón que él dio al respecto. En este sermón nos dio unas cuantas narraciones al final de ese sermón después de haber dado todas las predicciones de las cosas que sucederán antes de que él vuelva y esos relatos fueron muy interesantes porque fueron episodios que nos ayudan a entender qué hacer si en efecto se cree. Que Jesús vuelve. En Mateo 24, 46 tenemos esta frase corta: Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Y está al final de un relato en que Jesús habla de un hombre que se fue y dejó a sus siervos a cargo, creyendo que los siervos le iban a representar fielmente. mientras él estuviera ausente. Y dice que cuando él vuelva, aquel siervo será bienaventurado si al volver su señor le haya haciendo lo que se supone que debería estar haciendo. Leí un relato que ilustra eso, que contó un pastor de Belfast, Irlanda del Norte. Cuenta de un turista que visitó una hermosa mansión junto a un encantador lago en Suiza. La casa estaba rodeada de jardines pulcramente cuidados, conectados por senderos muy bien cuidados. No había ni una sola hierba mala a la vista. ¿Cuánto tiempo ha sido usted jardinero aquí? Preguntó el turista. He estado aquí veinte años. ¿Y durante ese tiempo en que ha estado aquí? ¿Ha estado residiendo aquí el dueño de la propiedad? ¿Ha estado aquí alguna vez? El jardinero sonrió. Ha estado aquí cuatro veces en los veinte años. Y pensar... exclamó el turista. Todos esos años usted ha cuidado la casa y el jardín en condición excelente. Usted los ha cuidado como si esperara que él fuera a venir mañana. Oh, no, dijo el cuidador. Los cuido como esperando que él venga hoy. Y ese es el punto de la profecía. Cuando sabemos que Jesús vuelve, Queremos cuidar de las cosas de la manera que deberíamos hacerlo si Él fuera a presentarse en nuestras vidas antes de que termine este mensaje. Queremos vivir todos los días a la luz del hecho de que creemos que el Maestro vuelve y se supone que debemos estar sirviéndole y viviendo para Él y no permitir que nos halle, por así decirlo, remoloneando que no nos halle sentados en una mecedora pensando, «Ay, no tengo que hacer nada, todo está seguro». Cuando se cree realmente que Jesús vuelve, ese es un factor motivador en la vida. Hará que uno quiera servirle. Voy a decirle algo. Cada vez que estudio el libro de Daniel o cualquiera de los otros libros proféticos, hallo que en mi corazón se despierta nuevamente un sentido de urgencia. Pienso que parte de eso es cuestión de envejecer y darme cuenta de que no me queda mucho tiempo por delante, pero también el darme cuenta de que lo que sea que uno vaya a hacer por Jesucristo es mejor ponerse a hacerlo. Es mejor proclamar la palabra. Es mejor que hagamos todo lo que sabemos hacer para proclamar el Evangelio a las personas porque Jesucristo vuelve muy pronto. También el estudio de la profecía nos fortalece para vivir vidas positivas El libro de Apocalipsis promueve un marco mental positivo. Al estudiarlo, uno empieza a darse cuenta de que todo lo que está sucediendo en nuestro mundo actual se dirige a alguna parte. En el libro de Apocalipsis, como en ningún otro libro, vemos la mano soberana de Dios sobre los asuntos del mundo. Lo vemos en control, aunque, tanto aquí en esta tierra, parece que está totalmente fuera de control. Juan dice que Jesucristo, según el versículo 5 del capítulo 1, es... el soberano de los reyes de la tierra. Ahora bien, esta no es una declaración en cuanto al futuro reinado de Cristo, es una declaración de su reinado presente. Él es, hoy mismo, en esta misma hora, el soberano de todos los reyes de la tierra. Ahora bien, no sé si ustedes lo han notado, pero los reyes de la tierra han estado haciendo unas cuantas cosas bastante extrañas últimamente. Y uno se pregunta, ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde salió todo esto? ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Por qué todo esto está sucediendo? Entonces uno se detiene y dice hmm, Sí, son solamente reyes terrenales y hay un rey sobre todos los reyes y él no ha perdido el control. Él puede permitir que todo este sinsentido tenga lugar por un tiempo pero él lo va a resolver. Así que Me apoyo en el soberano Rey de Reyes, cuando no entiendo la insensatez de alguna de las cosas que veo. ¿Qué sucede en nuestro mundo actual? Eso no representa cómo las cosas realmente son, solo representan cómo las cosas son en este momento. Pero el Señor Dios está a cargo. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores y amigos y amigas. Un día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que, si usted realmente cree eso, si realmente cree lo que he dicho y cree que eso es lo que va a suceder cuando uno estudia este libro, tengo un par de cosas que quiero decirle, no tiene por qué andar con la cabeza gacha. Conozco a muchos creyentes que están desalentados estos días. Hablo con ellos por todas partes y recibo miles y miles de correos electrónicos todos los meses de personas que me hablan de toda clase de problemas que uno casi... ni quiere creer. Muchos de ellos son testimonios de la gracia de Dios, pero muchos de ellos simplemente dicen, esto y esto es lo que está pasando en mi vida. Hay muchas razones. Si usted quiere desalentarse, para desalentarse. Pero no puede desalentarse si realmente entiende la profecía, porque si entiende la profecía, se da cuenta de que lo que sea que usted está atravesando ahora mismo es simplemente por un breve tiempo. Y que algo mejor va a venir. Y es por eso que uno lee las palabras de Jesús de lo que se debe hacer en medio de todo esto. Escuchen, él dice: Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 28. Jesús dice eso, y el apóstol Pablo dice lo mismo, después de enseñarnos en cuanto a la venida de Cristo, y dice: Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Que Jesús vuelve. Nuestro mundo actual está en un estado de depresión. No sé si ustedes siguen algunos de los datos estadísticos en cuanto a la salud mental que tiene lugar en nuestra cultura. La gente está tomando fármacos antidepresivos a ritmo más rápido que nunca antes en ninguna generación. De acuerdo a un estudio reciente, el uso de antidepresivos se ha disparado al punto que uno de cada diez ciudadanos ahora toma algún fármaco contra la depresión. Una de cada cuatro mujeres, en sus 40 o 50, toma una pastilla contra la depresión. Ahora bien, no es que yo esté en contra de estos remedios. No estoy diciendo que no sean necesarios. A veces los fármacos son importantes, pero recuerdo un versículo del libro de Proverbios que dice La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Proverbios 12.25 Pienso... que hay ocasiones cuando la medicación absolutamente está en orden, pero también estoy convencido de que hay ocasiones cuando lo que se necesita es la meditación. La Biblia dice que una buena palabra alivia la ansiedad. Pienso que apocalipsis es una buena palabra. Apocalipsis es una palabra que dice, en efecto, no me desaliento por el cómo están las cosas, porque sabemos a dónde se dirige todo y sabemos cómo termina. Alcen su cabeza. Su redención está cerca. Y luego, el estudio de la profecía le potencia para vivir una vida pura. Un versículo de las Escrituras que enseña eso es primera de Pedro 3.2. Escuchen lo que dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que... Hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. qué quiere decir esto? Permítame ponérselo en un estante más bajo. hay algo en su vida que usted cambiaría si supiera que va a comparecer ante Jesucristo hoy mismo si él fuera a estar con usted durante la cena hay algo. que le gustaría corregir antes de presentarse delante de él y oír que él le hable de su vida? Eso es. Cuando uno sabe que Jesús vuelve, eso hace que no se quiera vivir sembrando vientos a diestra y siniestra y haciendo todo ese tipo de cosas, porque Jesús vuelve y todo se acabará. No. Si usted sabe que Jesucristo vuelve, eso hace que usted quiera vivir una vida que le honre. Cuando él vuelva... Quiero que me haya haciendo las cosas de vidas. No quiero andar descarriado cuando Jesús regrese. No quiero estar alejado. Quiero estar andando en comunión con Él. Cuando pienso en que el Señor regresa, no quiero avergonzarme en su venida. No quiero avergonzarme en su venida. La venida del Señor es una fuerte motivación para una vida correcta. Piensa en eso mientras tiene la oportunidad. Y la última cosa, número seis, es que este es un libro con propósito. Permítame poner un broche a este mensaje. Apocalipsis es un libro escrito con propósito. Está escrito para decirnos de dos cosas, el retorno del rey y el reinado del rey. Primero que nada, el retorno del rey. Dice que Jesucristo vuelve. Va a ser un rey en esta tierra un día. Apocalipsis 1.7 dice, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, Amén. Este es uno de los muchos versículos que nos dicen que Jesús regresa. Daniel lo vio en su profecía en el Antiguo Testamento y escribió de esta manera. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Daniel 7.13 En su discurso sobre el monte de los olivos, Jesús habló de su venida en términos similares, dijo: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24,30 y Juan amplía las palabras de Jesús y dice que cuando Jesús vuelva, todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7 He oído y leído a los comentaristas decir sobre esto. Sí, que el tiempo es este, porque tenemos televisión por satélite y todos verán esto por televisión. No sé si así es como va a suceder, pero permítame decirle algo. El creador del universo no necesita televisión de satélite si quiere que todo mundo lo vea. no lo necesita. Así que no es necesariamente algo que podamos explicar electrónicamente. Tal vez sea así como suceda, pero también tal vez sea de alguna manera que ni siquiera podamos comprender. Cuando él vuelva, en una intervención tan brillante, asombrosa a la realidad cósmica de hoy, todo ojo le verá. Siempre he pensado que el libro de Apocalipsis es un llamado a la acción. Ciertamente lo es para usted y para mí. Cuando estudio este libro, me doy cuenta de que hay una urgencia que se exige de todos nosotros en la obra que hemos sido llamados a hacer. Espero que usted capte eso al escuchar esta serie. Mañana empezaremos nuestra consideración de los mártires. De nuevo, Primero le voy a dar una narración, luego usted podrá meditar al respecto por una noche y luego le hablaré del pasaje bíblico de donde brota ese relato. Durante este mes estamos poniendo a su disposición el libro Agentes del Apocalipsis. Si desea ordenar un ejemplar, por favor, visite nuestra página web momentodecisivo.org para más detalles. De nuevo, les habla David Yeremaya y me entusiasma esta nueva serie. Me alegro de que usted nos acompañe en estos primeros días. Nos veremos aquí mismo, el día de mañana, por esta misma estación y a esta misma hora. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del Ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba,